Sí, mirá, vos sabés que estamos recorregando los lugares de trabajo, ahora que nos encontramos en el corralón municipal, reuniéndolo eh, con los compañeros, informándole cómo van las negociaciones salariales. Eh, hasta hoy tenemos un, un 30% de cuotas que sería para el primer semestre. Uh -huh. Más o menos en el orden que se ha movido la paritaria a nivel provincial, ¿no? Por ahí por eso, porcentaje eso y estamos casi en los mismos números y sí, que, que las paritarias provinciales sí. uh -huh. eh, la verdad que eh, nos mucho muchas reuniones eh, el ofrecimiento del ejecutivo fue a principio un 21% anual que estaba muy lejos de lo que pretendíamos nosotros eh, nosotros habíamos, teníamos un 40% semestral vos sabe que las negociaciones salariales esto siempre tiene que pedir un poquito más para poder bajar después este. claro tampoco levantarla porque después cuesta bajarla uh -huh. pero bueno Eh, ahora estamos haciendo la consulta a, a los compañeros, y bueno, la mayoría acá en la parte de obras públicas, eh, eh, la verdad que nos no, no han apoyado en el tema de haber conseguido por primera vez una negociación semestral, que siempre el municipio eh, siempre arreglaba anual, uh -huh. las negociaciones salariales. Y un 30%, está bien que la inflación es muy grande, la que ha habido, pero bueno, por pues un 30%... Eh, Eh, nunca se consiguió dentro del municipio En el primer semestre o sea que, es valorable también o sea que, Pero bueno, pues, eh, pues, estamos negociando Todavía uh -huh. no hemos cerrado nada Estamos haciendo nuestras consultas Y bueno, hasta ahora eh, eh, El compañero eh, está aceptando eh, Lo que se está dando en la mesa O sea que en principio habría Acuerdo entonces por lo que estás adelantando Habría un principio de acuerdo en cierto sector Todavía nos falta mucho, le eh, tengo que ir obras públicas ah. eh, A cosas eh, sociales Calle Roca Eh, pero bueno, estaría acá en el Corralor, habría un principio de acuerdo. Está bien. Eh, Nelson, si quedara este 30% de aumento para todos los municipales, ¿a cuánto se iría la categoría mínima, más o menos? Bueno, mira, eh, la categoría mínima. Eh, hoy el empleado municipal está cobrando 6.155 pesos, que es el mínimo municipal, Eh ese ese mínimo municipal sería a 8002. Ajá. Uh -huh. Aquí el compañero que con el 30% no llegue a cobrar los 8002 se le incrementará una bonificación por productividad para poder llegar a ese a ese número. Ese es el acuerdo, ¿no? o sea, o sea, na na Nadie por debajo de, de los 8000 pesos sería más o menos. Nadie ¿no? por debajo de los 8000 pesos, 8002, sí. Ajá. Hoy están en 755. Está. Bueno, eh Todavía no se ha reunido el Consejo del Salario a nivel nacional, ¿no? Pero el sueldo mínimo vital y móvil anda por los 5.000 y pico, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí, sí. Estamos, siempre vamos... Son 70, 80 70 80 pesos, siempre estamos más arriba del mínimo eh, del Consejo del Salario, sí. Uh -huh. Bien. Eh, además de la cuestión salarial, ¿hay otros temas sin paritaria, Velázquez? no esto eh, es más pero tenemos que seguir debiendo no porque bueno eh, también es otro otro que pedido que le hicimos al ejecutivo ese llamado concurso de los cargos jerárquicos que hace años que están puestos intervenidos utilice puesto dedo eh, también estamos pidiendo el pase a planta permanente eh, del personal docente que el último pase a planta permanente fue el año pasado ...que pasaron hasta el año 2007... ...nosotros queremos equiparar con 23 2329... ...que fue hasta el 2003... Uh -huh. Bien, y sobre el tema de las viviendas... ...que le habían solicitado al municipio... ...un cupo ahí de las viviendas... ...estas que están ministrando el municipio... ...¿hay alguna respuesta allá ¿o, no? o no? Sí, sí, estamos trabajando... ...estamos charlando con el tema de vivienda... Eh, eh, eh, ...estuvimos casualmente el viernes... ...a la mañana tuve una reunión... ...con, con el secretario de, de gobierno... Donde nos dijo que va a haber vivienda para los empleados municipales, lo que sí, bueno, la modalidad de ello es un 3%, de la 150 un 3% para empleados municipales y un 5% para eh, personas con discapacidad. Ajá. Bueno, a su vez, el compañero que no llegue a salir sorteado, en ese 3% estamos pidiendo nosotros que tenga la posibilidad que vaya al sorteo general. Está, está, está. Eh, bueno, bueno eso lo estamos negociando estamos viendo a ver cómo se puede hacer eh, pero sí bueno no no han no han dicho que, que sí que vamos a tener viviendas para empleados municipales perfecto bueno Velázquez, que como cuando seguro nos reunido otra vez Y nosotros nos traemos reuniendo ahora al mediodía, de acuerdo como nos salga la recorrida, es que lo que digan, si están realmente conforme los compañeros, uh -huh, bueno, uh -huh. eh, estaremos reuniéndonos al mediodía para firmar el acto. Perfecto. Bueno, querés mandar un saludo a, a las compañeras mujeres, que son sí, muchas las que trabajan ahí en, en el municipio. Decía, sí, déjenme mandar un saludo en este día a todas las compañeras municipales, y va, a todas las las la madres del mundo, o sea, eh, en, ese, en su día.